Saludos a todos, somos Rodrigo y Elena. Tras la presentación de nuestro director Juan Cabezas, empezamos a analizar la actualidad de nuestra web alama.com. Y lo hacemos con una noticia que la verdad une deporte y naturaleza de una forma muy muy especial. Así es, nos vamos directamente a la sección de artes marciales y que se titula Un árbol plantado por cada cinturón negro de karate y kickboxing. El título ya lo dice todo. La iniciativa parte del sensei Antonio Mateo del club Alama Ipon. Sí. Una figura eh, con 35 Cinco años ya de trayectoria enseñando artes marciales aquí en nuestra comarca exacto y quienes lo conocen pues saben que siempre ha inculcado valores de respeto claro respeto al contrincante a la familia y por supuesto a la naturaleza y ahora pues ha querido predicar con el ejemplo y vaya ejemplo la acción es muy bonita de verdad ha plantado un árbol por cada uno de los cinturones negros de karate y de kickboxing por cada uno sí que se han conseguido en su club a lo largo de todos estos años y fíjate que no es un gesto que se quede en lo simbólico No. Ya son una treintena de pinos plantados en Jatar y en Arenas del Rey. Una treintena ya. Y además, cada árbol tendrá una placa con el nombre del alumno, que bueno, con su esfuerzo lo ha hecho posible. Ese detalle me parece fantástico. Es una forma de conectar el logro personal con algo, con algo que perdura, ¿no? Totalmente. Antonio explica en el artículo que eligió pinos eh, por su hoja perenne. Ajá. Es un símbolo del respeto y el amor que él dice que es perenne que siente por sus alumnos. Qué bonito. La metáfora es potentísima, pero es que la ambición del proyecto va mucho más allá. Sí, eso es. Antonio ha hecho un comunicado para que esta idea no se quede solo aquí, en su club. Efectivamente. Ha hecho un llamamiento a todos los doyos de artes marciales para que se sumen. A todos para que siembren un árbol por cada nuevo cinturón negro. Ha notificado la iniciativa a federaciones como la andaluza y la española de karate, la de kickboxing... E incluso menciona a la productora de Karate Kid, Cobra Kai. Eso es. ¿Una jugada maestra para darle visibilidad? Desde luego. Su objetivo es que los doyos de todo el mundo, o sea, de todo el mundo, ayuden a repoblar los montes. Es una idea fantástica. Conecta el esfuerzo, la disciplina de las artes marciales con el cuidado de nuestro entorno. Sin duda Una iniciativa inspiradora que bueno seguiremos muy de cerca aquí en alama.com. Y con esta buena noticia nos despedimos por ahora. Ya estamos preparando el siguiente comentario de la redacción, siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas. Hasta pronto. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.